Así que, bueno, muchas gracias a la familia por tanto esfuerzo y tanto tiempo. Sí, sí. sí. Eh, también eh, plantear la Comisión Provincial por la Memoria desde el bueno, 2015, desde que la comunidad... Eh, Empezó el reclamo por el, por, por, por las tierras, ¿no? desde marzo, que nosotros sabemos muy bien, la represión que vienen sufriendo, una represión absolutamente ilegal, con una violencia inusitada, digamos, ¿no? con sabemos del uso de balas de plomo, de armas de fuego, no solo la incursión de las jetarmerías, sino también de las fuerzas... Eh, policiales de la provincia de Chubut hay que decirlo también el gobierno de la provincia de Chubut también es responsable de lo que pasó, digo, ¿no? más o sea, allá que en este episodio concretamente estaba el Ministerio de Seguridad de la Nación y las fuerzas federales eran las que efectivamente hicieron incursión ilegal en el predio Eh, bueno, y, y también en, en enero o se hubo un episodio el año pasado también hubo otros episodios represivos vinculados con la detención ilegal también de Facundo Jones. Hala, digo, o sea, nosotros como comisión venimos, el año pasado estuvimos también eh, en el penal con Facundo, acompañado también a la comunidad. Eh, exigiendo que no sea extraditado a Chile, esto no es un problema solo de qué pasa en Argentina, digamos, hay que mirar también qué está pasando en Chile, Chile y la represión a los reclamos del pueblo mapuche son claramente ilegales, atropellan los del Estado de Derecho, la Comisión Interamericana se ha expedido en varias ocasiones, digamos, cuando hablamos de que piden la extradición de Facundo, eh, que Chile está pidiendo la extradición de Facundo, sabemos de qué se trata, digamos, y sabemos que de alguna manera ese mismo paradigma de criminalización de los reclamos de los pueblos originarios está eh, imponiendo también en nuestro país, digo, no es nuevo, en ¿no? el 2015 también hubo eh, espionaje ilegal, digamos, ¿no? Está hay una causa penal por por eh, por un agente de la AFI que estuvo persiguiendo y espiando, digo, esto para entender el contexto que hoy que otranto lo sabe perfectamente, la fiscal también lo sabe perfectamente, sabe muy bien lo que estuvo pasando en todo este tiempo con la comunidad Mapuche, por lo tanto saben muy bien lo que tiene que garantizar para que efectivamente la justicia funcione y que la verdad pueda eh, expresarse en su forma jurídica. Nosotros sabemos la verdad, ahora tenemos que encontrar la forma que esa verdad se exprese jurídicamente y en eso la responsabilidad es de la justicia es del juez de garantizar sabiendo la complejidad del tema, él sabe lo que pasa en el territorio, sabe perfectamente lo que estuvo pasando en todos estos años, o sea que también sabe cuáles son las garantías elementales que tiene que él proveer para que efectivamente esos testimonios sean dados a la justicia, digamos, ¿no? Y podamos también en el marco de la justicia, y la justicia que siempre actúa en contra de los derechos del pueblo mapuche, esto hay que decirlo, digo, siempre se falló eh, en contra de los derechos de por los apoyo digo esto para entender porque cuando empiojan cuando embarran la cancha cuando la ministra no se quiere hacer cargo y dice ni siquiera sabemos de alguna manera en esa eh, imposibilidad de que la justicia sea justa, se amparan para garantizar la impunidad de alguna manera eh, generan las condiciones no amedrentan hacen las declaraciones que no séti hizo claramente donde no oculta no su, su voluntad persecutoria incluso Dice, nosotros los vamos a detener digamos el poder ejecutivo no necesitamos orden judicial y por otro lado ahora reclaman que realmente no crean en la justicia vayan a declarar cuenten su verdad no porque eso así están unidos como ciudadanos no bueno las obligaciones del estado eh, dejan mucho que desear y bueno estamos hablando insistimos nosotros en la desaparición forzada Y también tenemos que hablar que de la desaparición forzada, cuando se crea la desaparición, el estatuto de la desaparición forzada, o cuando los criminales, los perpetradores inventan el crimen de la, de la desaparición, la inventan precisamente para intentar garantizar la impunidad. Porque la desaparición lo que intenta de alguna manera es borrar, las borrar de alguna manera... El, el, el delito si ¿sí? esto hay que tenerlo claro entonces ahora de repente no hay indicio no hay prueba no se encuentra bueno esto es parte no esto es parte constitutiva del crimen lo ¿no? de la desaparición forzada y esto no quiere decir que, que facundo que santiago eh, no esté con vida nosotros vamos a seguir exigiendo Que en Santiago tiene que aparecer con vida pero la desaparición alguien lo está desapareciendo el crimen de la desaparición se está cometiendo y lo se está cometiendo para garantizar la impunidad y el discurso de los medios hegemónicos de comunicación y el discurso de la ministra y el discurso del jefe de gabinete e incluyo acá también al, al discurso también del secretario de Derecho Humano de la Nación que está más preocupado por los grupos terroristas que por garantizar el Estado de Derecho y los derechos humanos de los más vulnerables, digo, porque insisten con esta tesis de, de, de, de, de, de, de, de, de los grupos terroristas que no es lamentablemente no es nada nuevo en nuestro país la asociación entre el terrorismo, los derechos humanos, digamos, como forma, como la retórica que adquiere como la lógica del terror ya la conocemos, o sea, no no están inventando absolutamente nada, digamos el lenguaje ya lo conocemos no la, la intencionalidad ya la conocemos así que eso hay que tenerlo muy claro porque están intentando confundir a la opinión pública porque están intentando generar dudas ahora no se sabe, ¿no? parece falta que aparezca alguien que diga no está ni vivo ni muerto digamos, como para completar la escena y que Videla se nos vuelva a representar cuando la, la, la, la ministra dice, no hay indicios que haya estado ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasó? No no desapareció, porque ni siquiera sabemos, ¿no? Es, ¿no? Eh, con, la, con el grado de, de, de perversidad, de alguna manera, sabiendo que hay una familia y hay eh, eh, una comunidad también que está padeciendo la desaparición y es una, y sabemos exactamente lo que implica como padecimiento psíquico la desaparición de una persona. No es nada nuevo en nuestro país, entonces que vuelve a ocurrir en democracia y en este contexto de una represión, social y una represión política digo, porque no hubo casos de desaparición forzada, hubo casos, por supuesto que hay muchos desaparecidos en de democracia en nuestro país pero es el único caso que se da una desaparición en el marco de un operativo represivo de una fuerza federal comandada por el Ministerio de Seguridad porque la, la, el segundo de bulrich estaba en la zona Entonces no pueden hacerse los desentendidos Ellos son los responsables, ellos saben dónde está Santiago Y por eso les exigimos que digan dónde está Santiago Y qué pasó con Santiago Y en qué situación lo detuvieron a Santiago